La mente humana genera neuronas, es decir, gasolina durante toda la vida. Sin embargo, una de las cosas que se ha dicho siempre es que las neuronas van poco a poco muriéndose y que cada vez tenemos menos. Hoy vamos a saber que hay que matizar mucho esa afirmación. Y es que la mente es un prodigio, es nuestro ordenador, es casi casi perfecto. Vamos a hablar con un científico de la Universidad de Complutense sobre este asunto, el asunto de los asuntos, el cerebro, un hombre sabio que va a estar ahí con nosotros, un hombre mesurado, un hombre con quien hemos aprendido muchas cosas, él es Mario Fernández, muy buenas Mario, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo oh, estamos? Hola, buenas tardes, noches ya para ti, porque es que tú, claro, como se sí. estás alargando la noche, pues para ti son buenas tardes. Sí, sí, además como me dedico a estudiar el sueño, pues para mí los horarios son diferentes. <risa> <risa> es, que, es que tantas cosas, hemos hablado contigo de sueños, hemos hablado sí. de infancia y también sí. hemos hablado de mente humana, bueno de la vida y de los objetos de la vida están, en el fondo, eh, detrás de todo, y es eh, lo que has intentado siempre hacer en todos eh, tus trabajos. Antes he dicho Complutense, no es eh, la Universidad Autónoma, eh, sí. pero no importa. La Universidad es un científico importante desde aquí con nosotros, eh, Mario Fernández. Muy bien. La pues, mente, mi... la, mente sí. la mente lo es todo, ¿no? Sí. Eh, eh, esto es lo que lo estabas comentando, es que desde hace... Eh cien años aproximadamente, el mito este de en eh, que se habla siempre de que cuando bebes un poquito más dos copas de más se te mueren neuronas y ya nunca más las recuperas, pues es un poco eh, el mito en el que está basado los estudios de hace cien años en el el eh, gran dilema, ¿no? Eh, ¿Tenemos nuevas neuronas cada día o las que tenemos hacemos con ellas y se mueren y ya nunca más las recuperamos? Eh, fíjate, eh, mis padres eh, me decían, no salgas, no bebas nada que <risa> se te morirán las neuronas. <risa> y, y, y yo pensaba, pero si acabo de jugar al fútbol y da una serie de cabezazos tremendos, tampoco jugando al fútbol se mueren, ¿no? No, no. Las neuronas, eh, realmente las neuronas, eh, a toco de nacer, eh, las que tenemos van a configurar que siempre toda nuestra vida hasta que nos muramos. Lo importante de las neuronas no es tanto las que tengas, sino las ramificaciones que tienen con respecto a otras neuronas, lo que se llama, en términos científicos, sinapsis. Pero de hace 100 años, eh, con el auge de estas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson, pues hay mucha discrepancia en cuanto si el cerebro es capaz de eh, generar nuevas neuronas que pudiesen reparar estos daños. Entonces, la historia, básicamente, es que... Eh, Hay muchos estudios controvertidos y el primer estudio que encontró esto fue un científico que encontró que los canarios eh, generalmente generaban nuevas neuronas eh, todas las primaveras a la hora de, de la época de cría. Y se vio que esas neuronas estaban relacionadas con el canto, cómo cantaban cada año diferentes tonalidades y melodías para atraer a las hembras. Entonces, como a los pájaros se permitía hacer experimentos en los que se le puede diseccionar, pues se encontró fácilmente que había eh, nuevas neuronas En, ...en el cerebro de estos animales... ...pero otro asunto es el tema de los mamíferos... ...estamos hablando de ratones hasta llegar al ser humano... ...entonces en este caso, en las células madre... ...que son las células que generan todo tipo de... ...desde una célula de hígado a una célula de cerebro... ...a una neurona... ...pues es muy delicado, porque claro, no podemos abrir a la gente... ...en canal para ver si tienen nuevas neuronas o no... ...y no hay otra forma de verlo que es mirando el cerebro... ...no, no es una cosa muy sencilla... Entonces, eh, hubo experimentos muy curiosos y entonces se descubrió principalmente que en los mamíferos o en los ratones hay dos zonas del cerebro que generan neuronas y eso es incontrovertible. Ya está demostrado en el caso de los ratones es en el bulbo olfatorio, en la zona donde huelen, y una zona de, en la zona de la memoria, en la zona del hipocampo, se generan todos los días nuevas neuronas. Pero de ahí a que las tenga el hombre, pues eh, el ser humano pues va mucho. Entonces, llevamos como 20 años que un año la netflix de Nature Dice que sí y al día siguiente dice que no. Básicamente estudios de diferentes eh, laboratorios. De todas formas, Mario, sí, siempre ha habido la polémica, lo que estábamos comentando, de la leyenda negra, como que, pues eso, si tomas ciertas sustancias, tanto drogas que te afectan muchísimo, alcohol y todo eso, o incluso gente que ha tenido pues ataques incluso con epilepsia, antiguamente se decía eso, que se perdían una serie de neuronas. Y mi pregunta es, ¿estás hablando de que se están haciendo estudios sobre que nacen nuevas neuronas. Pero a la vez que nacen nuevas neuronas, las neuronas que están de alguna forma afectadas o que están más tocadas, ¿se pueden regenerar? ¿De eso hay investigaciones? En general, eh, las neuronas en general siempre son las mismas. ¿vale? Lo que, lo que producen es que le crecen sinapsis o le decrecen sinapsis, lo que se llama la poda neuronal. ¿no? En general, las neuronas no suelen morirse, salvo que tengas una enfermedad neurodegenerativa, que son en el caso de la Alzheimer, el Parkinson, o que tengas un ictus. En ese caso sí si se mueren porque le falta riesgo sanguíneo, o porque tiene una toxicidad y se mueren. Pero lo normal, por alcohol, por drogas y por eso, no se mueren. Lo que pasa es que quedan afectadas a su funcionamiento. Ciertos tipos de sustancias pueden recuperarte, la neurona puede volver a crecer sinapsis. Eh, eso es lo que llamamos neuroplasticidad, que está tratando de moda. O sea, la neuroplasticidad La plasticidad del cerebro es que crecen neuronas, crecen sinapsis o decrecen sinapsis. No que crecen neu nuevas neuronas. Eso se llama neurogénesis, que es lo que estamos hablando hoy, que es un caso muy particular. La plasticidad cerebral que tenemos todos, incluso a edades adultas, es el crecimiento de crecimiento de sinapsis. Cualquier uh -huh. tipo de comportamiento, cualquier por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo, si mañana te acuerdas de ella, es porque han crecido en tu cerebro nuevas sinapsis. Ajá. No o, porque haya nuevas neuronas Las nuevas son memoria O un aprendizaje que hayas realizado Por ejemplo, yo, yo en... jamás he hecho surf Y resulta que eh, en estos días me escapo a la playa Y hago surf Entonces eso será eh, esa sinnasis que tú comentas Como que esas neuronas están aprendiendo Y empiezan a activarse Y se conectan unas con otras Es decir, en vez de tener cuatro ramas Pues tienen 400 ramas Entonces esas, estas, se conectan esas neuronas se conectan unas con otras y eso es el aprendizaje procedimental montar en bici o hacer surf significa que unas neuronas se contactan con otras las de visuales, motoras todas se coordinan para que tú en el movimiento que estás encima de la tabla funcione pero las neuronas son las mismas son uh -huh. las sinapsis las que crecen, en este caso lo que aquí nos preocupa es que cuando se mueren algunas neuronas, como en el caso del Alzheimer o en el Parkinson, que ahí sí se mueren sí. que las nuevas neuronas puedan reemplazar a esas, como pasa en los ratones o en algunos mamíferos o en los canarios que es verdad que esas nuevas neuronas nacen ...y se insertan dentro del tejido neuronal... ...y eh, de repente empiezan a funcionar... ...eso es lo que, que, lo que pretendemos conseguir... ...lo que pretenden conseguir... ...hubo un estudio muy interesante... ...que es el, el más curioso que ha habido en este caso... ...y es que a alguien se le ocurrió... ...que en la Guerra Fría... ...se hicieron muchos experimentos nucleares por todo el mundo... ...y entonces esas expresiones nucleares que había... En las, ...que hemos visto todos en las revistas... ...esos hongos de las bombas atómicas... ...que explotaban como pruebas nucleares expulsaron a la atmósfera mucho carbono-14. Ese carbono-14 se incorporó a los, a los vegetales de todo el mundo sí. y esos vegetales de todo el mundo la gente se los comía. Entonces, cuando dejaron de haber de pruebas atómicas, volvió, volvió a bajar el nivel de carbono-14. Entonces, a un científico muy listo se le ocurrió, si cojo el cerebro de un humano cuando se muera y lo investigo y miro si ha comido este señor lechuga y miro cuántas neuronas tienen carbono-14, puedo saber si son neuronas que venían con él de nacimiento o si las se creado después, después de las expresiones nucleares. Y efectivamente se dio que había un porcentaje muy pequeño, menos del 1%, de neuronas que tenían de carbono-14. quiere decir que se habían formado nuevas porque tenían ese componente de la expresión nuclear. Entonces, la realidad es que se demostró que en el cerebro de los humanos había neuronas nuevas, que se habían creado después de que el señor ya tenía 20 o 30 años. ¿no? Uh -huh. Lo que pasó el año pasado es que, un, eh, eh, como estos son los, en los humanos, en los ratones se puede ver fácilmente, porque bueno pues hay eh, pruebas con ellos, pero en el caso de los humanos solamente se puede saber cuando el humano muere, dona su cerebro y ese cerebro se investiga a ver si hay neuronas nuevas. ¿no? Sí. Solamente puede verse por ese método de forma fiable. El año pasado, un estudio científico dijo que, en NATU dijo que no había nuevas neuronas, pero porque cometió un error que es el que han, han corregido los eh, el investigador español, y es que el tiempo y el modo en el que tú coges el cerebro después de que ese señor ha muerto y ha donado su cerebro para que lo investigues es crucial para poder detectar esas nuevas neuronas, porque se el del tejido se deteriora. Entonces la doctora Dueres Martín del Instituto de Biología Molecular Severo Ochoa, que lo que ha revolucionado el mundo esta noticia es que ha conseguido fijar muy rápido el cerebro de 45 personas con Alzheimer y otras tantas personas normales, que durante muchos años han andan por la ciencia y ha conseguido detectar que había en aquellas personas que estaban sanas, había hasta 20.000 neuronas más por milímetro cúbico que las personas que estaban enfermas. Nuevas neuronas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto ha sido lo que ha revolucionado un poco el mundo de la neurociencia estos días, porque esto es incontrovertible. Es decir, ha demostrado con este método de fijación, tirando por tierra el estudio que hubo el año pasado, de que el cerebro humano eh, genera nuevas neuronas. ¿Y para qué vale esto? Pues para tres cosas principales. Las tres principales causas, que le preocupa la sanidad en el mundo son los ictus cerebrales que son falta de riesgo sanguíneo por una por una hemorragia cerebral o por un ictus que se mueren neuronas el Alzheimer que como todos sabemos es una enfermedad degenerativa que deja las neuronas muertas y las poda o bien el Parkinson que mueren unas neuronas que producen dopamina ¿no? entonces si somos capaces de controlar este método de cómo saber cómo el cerebro genera nuevas neuronas uno podemos detectar la enfermedad antes y dos si es capaz de hacerlo, a lo mejor podemos acelerarlo, ¿no? Porque igual que el hígado... Claro, con, con, conociendo el mal eh, se puede destruir. Si no sabemos eh, nada sobre el fundamento de, de la enfermedad, claro. en este caso esta, pues eh, nos va a ganar siempre. Pero si sabemos su DNI, se lo podemos claro. romper, ¿no? Claro, entonces el tema está en que sabiendo un poquito cómo si sabemos cómo, cómo se acelera para producir nuevas neuronas, a lo mejor podemos potenciarlo en un futuro, no a corto plazo, Pero sí decirle, como sé que la máquina para producir neuronas la tienes, vamos a intentar potenciarla más rápido. Y ahora veremos cómo cogemos que esas neuronas se vayan a donde hacen falta. Es que, que, es otra cosa es, es que ese es el kit de la cuestión. Una, ¿cómo se consigue que esas neuronas que a lo mejor acaban de nacer maduren para sustituir? a esas neuronas que han eh, pues eso fallecido o han desaparecido por esas causas que tú has comentado de Parkinson, Alzheimer e Ictus y colocarlas, esa es la otra, claro. la, la otra parte, colocarlas en el sitio donde realmente son necesarias. Parece ser que el cerebro lo hace solito, en el caso del bulbofatorio y de las neuronas que se generan en un ventrículo y van hacia el burbufatorio lo hacen solitas. Ellas cogen, tienen como un caminito y van por ese caminito hasta llegar al bulbofatorio en una serie de días, ¿no? Y las de la memoria, que están en el hipocampo, en una zona que se llama giro dentado, parece ser que también, que nacen en un sitio, van migrando poco a poco y se instalan y se ponen a funcionar. Vale, si conocemos son mecanismos moleculares por los que una neurona puede ir viajando a través del cerebro, pues bueno, sabemos cómo lo hacen, pues eso, al final no deja de ser bioquímica. En un futuro, no a corto plazo, pero así a medio plazo, podemos ayudar a que esos caminos acelerarlos o controlarlos. Entonces podemos hacer dianas moleculares, ya hablo en un futuro más lejano, en el que podamos decir, vale, ...vamos a potenciar con este medicamento X... ...que probablemente le darán el primer novena... Que, ...que en vez de generar 10.000 neuronas... ...generaremos 100.000... ...y en vez de migrar aquí... ...que migren así... estoy hablando de medicina futura... ...pero sabemos que hay una base... ...que es cierta... ...que el cerebro produce nuevas neuronas... ...porque si no la produjera... ...estaríamos todavía mucho más lejos... ...porque claro... ...no hay un mecanismo... ...pero como sabemos que puede hacerla... ...que hay unas células... ...que se llaman pluripotenciales... ...que pueden ser neuronas... ...estamos ya en algo parecido a lo que estaba la medicina cuando era la traumatología. Todos sabemos que si te rompe un hueso, tú generas nuevas neuronas óseas. Si se te rompe la piel, pues genera nuevas, digo, nuevas eh, células de la piel, que es decir que muchas partes del organismo tiene células para generar nuevas, pero el cerebro no se había descubierto hasta ahora. Y es un cambio fundamental porque abre la vía, ten en cuenta que cada vez nos morimos más mayores, hay más enfermedades mentales relacionadas con la neurodegeneración del cerebro y esto es un, esto es una un estudio muy esperanzador, porque sabemos que las producen y que son plenamente funcionales. Y seguro que hay mucha gente ahora que nos está escuchando y que nos, eh, y se está preguntando, y ¿se lo podemos recomendar o no? Eh, es muy difícil, pero seguro que hay mucha gente preguntándose. Bien, se ha descubierto eso, eso es un camino. Eh, las bujías no se estropean, eh, lo que se estropea es el aceite y hay que renovar ese aceite cada cierto tiempo. Bueno, pues... ¿Cómo se pueden regenerar esas eh, neuronas? ¿O de qué forma? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el entrenamiento que hay que hacer para que eso se mantenga vivo durante más tiempo y bien vivo? no, no? Parece, ser, parece ser, bueno, eso evidentemente no, no, hay, no lo sabemos por ahora cómo como el cerebro, te digo, ahora se ha descubierto, que se generan, no sé, pero cómo lo hace, sabemos el mecanismo molecular por el que funciona, pero no sabemos qué hay que hacer. Hay mm, normas genéricas que sí funciona. El cerebro, si no lo utilizas, se deteriora. Quiere decir que cuanto más utilices el cerebro para lo que sea, el cerebro está continuamente fluyendo y entonces esos mecanismos hacen que Toda la biología molecular del cerebro está activa. Quiere decir que nunca nos ha extrañado, por ejemplo, que es una persona que ha tenido mucha actividad eh, intelectual y que tiene 90 años y que sigue estando muy activa, quizás si no está enferma. Quiere decir que el cerebro es como un músculo. Eso lo decían, hay neurocientíficos que lo explican muy bien. Y es que si yo quiero correr un maratón, eh, lo que hago es correr todos los días 10 kilómetros. Si yo quiero que ese cerebro funcione bien, lo tengo que utilizar todos los días no es que eso no quiere decir que nos pongamos a hacer ecuaciones utilizar el cerebro lo puedes utilizar de muchas maneras andando, haciendo deporte leyendo, pensando hablando, dialogando teniendo contacto con tus hijos, emocional significa un poco darle vidilla darle flujo que el cerebro se utilice eso lo que hace es que eso que te comentaba de la sinapsis y la plasticidad eso es fundamental, yo te digo que la plasticidad funciona de un día para otro, a ti ahora mismo te dan un susto eh, un coche sales a la calle y un coche está a punto de atropellarte Ese susto lo vas a recordar durante diez años. Bueno, pues tu cerebro ha cambiado esa sinasis durante diez años. Bueno, pues eso es fundamental. El que el cerebro, al vivir esa experiencia se modela. Si lo que queremos es que tener un cerebro activo y un cerebro sano, y evidentemente sin tomar ningún tipo de sustancias, lo ideal es que hacerle funcionar. Y sobre todo lo que se llama enriquecimiento del entorno. Es decir, si todos los días te levantas a las siete y tomas un café, vas a la oficina te sientas a hacer lo mismo, a cabo del día has utilizado la misma neurona para lo mismo. Por eso la gente siempre se recuerda a cosas diferentes. Sí. Lo que pasa es que tenemos miedo a hacer cosas diferentes, pero cuantas más cosas extrañas haga de ir por un nuevo camino a la oficina, eh, conocer a nueva gente, viajar a países de otros sitios, leer cosas que no ha leído nunca o ver Eso ir al cine, por ejemplo, ir también. Todo lo que sean nuevas experiencias, el cerebro, en, en el caminos. en el fondo Mario lo que hay que hacer en, en la vida para, para esto y ese ser más más actor de la vida que espectador, sino eh, mirarla desde dentro y que no nos miren, ¿no? Exactamente. La clave la clave en esto es no meterte en una rutina. Porque tu cerebro le gusta mucho las rutinas. Ten en cuenta que tú siempre eso de eh, cuando es un café o como por ejemplo, te pongo el ejemplo de las marchas de un coche. Cuando tú metes la primera vez que te enseñan a conducir y vas a la escuela, tu cerebro utiliza un montón de recursos para recordarte cómo metes la primera. ...ahora ni siquiera a tu cerebro ya le llegas a orden. Directamente va de tu tronco cerebral a una zona y manda la orden de cambiar y tú ni siquiera has sido consciente. Al cerebro le encanta hacer rutinas, pero eso hace que te pierdas disfrutar mucho de la vida y de que tu cerebro se potencia. Entonces, el enriquecimiento de la vida consiste en vivir nuevas experiencias ...a veces son malas, no no todo significa vivir todo lo bueno... ...porque cuando tú te abres a nuevas experiencias... ...hay algunas que no son buenas... ...pero eso también enriquece el cerebro... ...enriquece experiencias... ...y hace que esas neuronas estén en continuo plasticidad... ...que es en continuamente cambiando su sinapsis... ...creciendo, decreciendo... ...lo que se llama la potenciación a largo plazo... ...de la memoria y de las y de las actividades conductuales... ...y esa es la mejor recomendación... ...siempre se dice que... ...ábrete a tu entorno, ten nuevas experiencias... Y piensa, ¿qué pasa hasta el cerebro? O sea, al final es como una máquina. Si no sí. la usas, pues o, o, o vale. Oye, y, y tú que eres evolucionista, eh, a lo largo del tiempo, ¿hay evidencias eh, de que esa máquina es igual el primer día eh, que ahora o ha habido eh, una transformación con el paso de los eh, miles de años, millones de años que hemos estado aquí? A ver, eh, eh, eh, hay muchas teorías sobre la evolución, ¿no? Pero es verdad que cuando el entorno es muy crítico, Eh, que, hay, que es problemático por la naturaleza eh, la evolución hace que vaya todo más rápido o sea, man, hay teorías del equilibrio puntual en el que cuando la sociedad se enfrenta a contextos dramáticos de extinción o de problemas de toxicidad del entorno el cerebro y todo el mecanismo del cuerpo humano evolucionan mucho más rápido entonces es verdad de que ahora estamos en un momento lo que pasa es que cuando yo te estoy hablando de esto periodos rápidos son miles de años no son días, ¿no? entonces Eh, ahora es verdad que estamos cambiando en un contexto muy importante porque hemos pasado de vivir mil años de una forma y llevamos cien pues, años viviendo de otra. Entonces ahora estamos sufriendo un proceso evolutivo muy importante que no veremos nosotros, pero que nuestro organismo se está acostumbrando o adaptando a vivir en los entornos que vivimos, en, una, en ciudades que son planas, que no hay niveles, que hay un nivel de contaminación más alto, que, es decir, la evolución funciona adaptándose al entorno, si el entorno es estable va despacito y si el entorno no crítico pues va más rápido la evolución pero aún así siempre va en términos lentos salvo que hagamos lo que, lo que, hace alguna, lo que hicieron alguna vez, que es hacer lo que se llama selección sexual que te, te pones a cruzar especies como tú quieres es lo que se llama eugenesia cuando en la época de Hitler que quería crear una raza, una super raza si tú puedes cruzar especies aposta y seleccionando los, las personas que se cruzan si puedes hacer que la evolución vaya más rápida porque estás promoviendo activamente un hecho que se da en la naturaleza despacito. Eh, si tú conoces a la mente a personas de un tipo de nivel que se crucen con otro, pues eso es lo que se llamaba la eugenesia y eso es lo que eh, promovían algunas, algunas culturas antiguamente. Hoy en día, la selección natural... Bueno, es más, las tecnologías es la que nos están haciendo evolucionar. Eh, pasarán muchos años hasta que tengamos lo de, los dedos de ladito para poderte crear el WhatsApp pues sí mejor, mejor que nos mezclemos entre nosotros el, eligiendo no cada uno claro, voluntariamente es muy, a, es mucho mejor a, no, es a que, que nos manipulen dices, no no al final eso ha sido un de mal pero sí. es verdad que esos términos la evolución funciona lento porque necesita que pase de una generación a otra los genes. Otra cosa es lo que es la epigenética y el entorno. Pero es verdad que ahora ya están los efectos de que en las ciudades en las que vivimos, sobre todo los niños, por ejemplo, se hacen estudios en... Aunque no lo pensemos, nuestro cerebro está pensado, por ejemplo, para que desde pequeñitos... Esto, por ejemplo, esto es lo que hablamos de las nuevas neuronas. Nuestro cerebro está pensado para desde pequeñitos, el cerebro necesita un entrenamiento en lo que se llama cambio de, cambio de altura. O sea... Eh, el mundo nunca ha sido plano, siempre ha sido montañas, árboles, lagos, entonces el cerebro está, necesita ese entrenamiento, pero ahora los niños nacen en mundos planos, tú le sacas del hospital, le montas en un coche, le llevas a casa, le subes el ascensor y un niño puede estar un mundo de tiempo en su infancia sin cambiar de plano, pues eso es muy malo, porque el cerebro necesita ese cambio de altitud o de planos para poder entrenar su sistema vestibular, para que esas sinapsis de sus neuronas Eh, entrenen en equilibrio ¿Y eso te puede, qué pasa? te puede dar miedo de altura también, por ejemplo? Claro, entonces ¿qué pasa? Que un niño ve un columpio y alucina porque le encanta, porque el cerebro está diciendo esto es lo que necesito, quiero este entrenamiento quiero subir y bajar, tirarme, saltar pues esa tontería que parece pues hoy en día tenemos el sistema vestibular súper entrenado en muchos niños que tienen que luego supone vértigo, supone muchos problemas del oído, porque no hemos cambiado altura de los cuando más pequeño, todos estamos recordando cuando vamos en eh, nuestra edad, en los años setenta, estamos hoy en la calle, saltando, corriendo, pues eso es lo que necesita el cerebro, ese entrenamiento, esa, esa plasticidad para que las neuronas del sistema vestibular se entrenen y cuando luego saltemos de mayores no nos asustemos. Pero hoy en día ese entorno de ciudades planas hace que la evolución, a lo mejor dentro de 300 años o de bueno más, 3.000 o 4.000 años, nuestros cerebros puedan estar mejor adaptados al, a un mundo plano, pero por ahora Somos nosotros los que tenemos las consecuencias. Mario Fernández, neurocientífico, investigador de la Universidad Autónoma. Ha sido un placer conocer cosas contigo sobre las neuronas que son nuestras embujías, pero el aceite de las bujías eh, tiene que estar ahí, tiene que estar eh, bien engrasado y según esté descubriendo el cerebro genera esas bujías, genera esas eh, neuronas eh, durante mucho tiempo. ha sido una investigación, un descubrimiento que se ha efectuado gracias a estudios sociocientíficos de nuestro país y recordemos que cuando hablamos de neurología, el padre de la neurología es un científico de talla mundial que estuvo en nuestro país y que se llamaba Ramón y Cajal. Siempre hay que eh, elevarlo a los altares, eh, hay que decirlo una y otra vez, eh, porque no se acuerda mucho de eso, ¿eh? No, no, y cuando dejas por el mundo, cuando dejas por el mundo a congresos de neurociencia, eh, eh, todos los grandes científicos extranjeros y padres de la neurociencia... Cuando ponen una diapositiva, la primera que ponen siempre es la de Ramón y Cajal. O sea, ellos, eh, parece que está más reconocido fuera que aquí, pero eh, ellos lo tienen muy claro. Ramón o sea, y Cajal fue el que descubrió eh, las claves de esa ciencia. Y un Mario, gran dibujante va, también. Eh. Mario, sí, muchas gracias. Nada, a vosotros Venga.